de un unibloque, tu un alejamiento del Frente Renovador. Y, y la pregunta eh, que todos te han hecho y que todos te hacen es eh, ¿por qué? ¿Por qué? Pasó? El, exactamente. Bueno, te voy a comentar igualmente, mucha gente lo sabe, eh, desde el comienzo, que comencé como, que empecé como concejal para el Frente para la Victoria. Eh, representantes o el diputado, vamos a ser más directos, ¿no? Eh, Dijo en varios medios que yo no los representaba a ellos Por lo tanto, bueno, eh, yo tampoco me sentía representada Tuve dos años totalmente eh, sola ¿no? Igual estaba con Roberto Rinaldi que, Al cual eh, tuve siempre una buena relación Pero sola en el apoyo de, de, de poder realizar en conjunto Proyectos, eh, muchas cosas Y no, no tuvimos ninguna mano En su momento, bueno eh, Todos saben que yo respondía a Patricio López Mancinelli me pide el pase al Frente Renovador lo hago eh, me pasé sola porque consta que me pasé sola y después bueno, por otra orden eh, viene un día Enrique Wallace y dice bueno, acá traigo una hoja, tenés que firmarla donde constaba que era el presidente del bloque él, y eh, la secretaría era para eh, Alberto mmm, Almada yo, nada, nunca me lo consultaron Para nada, yo siempre eh, de costado. Sí hemos hablado de algunos temas de, de, del consejo, algunos proyectos, pero después de cómo se conforma un bloque, no, lo decidía solamente eh, quién es el, el que conduce el espacio del Frente Renovador en Saladillo, que es el que ganó Ricardo Lizalde. Y sinceramente, si me paso de un bloque porque estaba mal a otro para estar mejor y me siento igual... Me, me dio... Digo yo, bueno, no, no puedo seguir de esta manera. Aparte, bueno, la decisión de, del voto mío hacia la presidencia del Consejo, eh, me pareció lógico que si fueron elegidos en el 2011 tenían que seguir hasta el 2015. Aparte, todo el mundo se asombra. No sé qué asombro, tanto asombro, si a nivel nacional y a nivel provincial se respetó la presidencia. Por ahí a algunos le, les llamaba la atención... ¿Tu anticipación en el voto en, en el Consejo Deliberante? No, eh, primero votó Vladimir, después María Marta y después Enrique. Ya estaba definido el voto. ¿O no? Simplemente yo aclaré, porque creo que, que estábamos justo el 10 de diciembre festejando 30 años de democracia y, y uno puede decidir, eh, elegir, expresarse... ...no tenía nada de, de tanto, tanto horror como todo el mundo... ...todo el mundo no, algunos, entre comillas, lo ven... Eh, ...nunca tampoco tuve una reunión con el diputado Ricardo Lizalde... ...que es la conducción en Saladillo... ...porque tenemos que decir que hubo una interna y que él la ganó... ...yo Enrique Wallace lo respeto totalmente... ...a Ricardo Lizalde políticamente no lo respeto, para nada... ...creo que todos me conocen muy bien a mí... Eh, saben que trabajo hace 30 años en la radio y que recorre las calles, sabe bien dónde vivo, qué es lo que tengo, cómo me manejo y también creo que lo conocen a Ricardo Lizalde, ¿quién es? Eh... Otra de las cuestiones es, eh, y de las que se habla, ¿no? Uh -huh. eh, en esta decisión, ¿cuánto influyó, cuánto influyó Patricio López Mancinelli? Y, ¿Y cómo sigue tu relación política con Patricio López Mancinelli? No. Patricio López Mancinelli no tiene nada que ver en mi decisión que yo tomé. Solamente me hago cargo. Analía Luján Maidana. Él, nada que ver. Al contrario. Él en su momento me dijo, vos tenés que apoyar a Frente Renovador. Pero el Frente Renovador jamás tuvo un diálogo cómo se iba a conformar el bloque, para nada. Era como que siempre estaba alejada. Entonces, bueno, mi decisión fue acompañar para que siga la presidencia eh, con Alejandra Lordén, con quien te voy a decir que siempre tuve muy buena relación con todo el bloque eh, de la Unión Cívica Radical, quienes me enseñaron muchísimos eh, temas, cómo presentar un proyecto, cómo hacerlo, cosa que yo no tenía ni idea, porque esa es la verdad. Eh, creo que tenía más contención de ese lado que del, de, de, de, del grupo mío. Eh, ¿Cómo quedó la relación con Patricio ahora? No, no hablamos más eh, pero lógicamente se entiende que, que bueno, está el enojo un eh, enojo que bueno, por ahí se pasa por ahí no eh, pero bueno, respeto, respeto las ideas de cada uno y también quiero que me respeten a mí eh, yo siempre he respetado a todos y nunca he salido a contestar a nadie pero agravios que realmente son fuera de lugar como también se hizo en el consejo cuando habló Jansson pero bueno, cada uno sabrá por qué lo hace eh, la, la última, por lo menos eh, que me queda para, para eh, clarificar la, la cuestión, es que va a ocurrir de, de a en más, algunos <susurra> piensan o calculan o eh, lucuran que eh, tu voto va a estar siempre con el oficialismo, con no, la Unión no, Cívica Radical No, no, para nada, no si los proyectos, lo que se presente sea a favor de nuestra comunidad de nuestro pueblo, ahí va a estar mi voto de lo contrario, no, no le voy a dar el voto no, eh. para nada La, la idea, y pregunto eh, al ser un unibloque eh, indefectiblemente va a haber que mantener contactos y, y negociaciones con el resto de los bloques. Exactamente, por eso a veces eh, pido el respeto y últimamente eh, siento que no me están respetando, pero después están las negociaciones para presentar proyectos pero bueno, si es en beneficio de nuestra ciudad eh, tendremos que dialogar pero siempre con respeto ¿Hay ¿Algo más para agregar? No, no, no Realmente que tengo dos años para trabajar eh, sola, pero bueno, lo voy a hacer. Muchas gracias. No, sí. Gracias a vos, Ignacio. Hablábamos con eh, Analia Maidana como concejal.